Diez y media de la mañana, estamos en Radiocracia. Vos sabés,、eh, Juani, que hoy la Asociación Bancaria hace un paro nacional de 24 horas en los tesoros regionales del país para cerrar el、mm, posible cierre de 12 sedes del Banco Central. Vamos a hablar con Shirley Bustos, que es secretaria adjunta de la bancaria local. Shirley, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Contanos、eh, por qué esta medida de fuerza y qué repercusión tiene en nuestra provincia. Bueno, justo estamos acá, fuera del tercero regional,、uh -huh. eh, en Santa Rosa, ubicado en la Avenida Lugro, con compañeros no solo de la Asociación Bancaria y de todos los bancos, sino que distintos compañeros y compañeras del movimiento obrero organizado de, de nuestra provincia.、Eh, un poco para, para hacer cronología, esto comienza en marzo, cuando de buenas a primeras、eh, se toma la decisión de cerrar 12 de las 21 agencias. De, eh, el Banco Central, es decir, lo, lo que conocemos c o n l o s t e s o r o s regionales.、Eh, ante esta situación,、eh, la Asociación Bancaria, encabezada por nuestro secretario general Sergio Palazzo,、eh, incita a una negociación en donde pueda llegarse a una solución que、eh, no perjudique a los trabajadores y trabajadoras, que、eh, no, no permita el achique del Banco Central. Y en consecuencia, que、eh, no perjudique a, a, a las provincias y los territorios afectados con esta decisión. b u e n o、bueno, Esas negociaciones claramente no llegan a buen puerto. El Banco Central se retira de esa negociación, empieza a llevar adelante maniobras eh, bastante. Eh, nada, de,、eh, de modo muy arbitrario, si se quiere. Y saliéndose de la negociación, entonces el jueves pasado,、eh, luego de una asamblea, se decide que、eh, se va a tomar esta medida, que es un paro de 24 horas en las 21 agencias,、eh, inclusive las 12 que se ven afectadas, y entre esas 12 que se ven afectadas, las de nuestra, la de nuestra provincia.、Uh -huh. Shirley, buen día. Juan de Pia te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Juan. Bien,、eh, te, te, ¿qué, significa, ¿qué significa que cierren estas sucursales? ¿Qué significa que cierre el tesoro en la, en la provincia de La Pampa? El, el, el, y, y además, ¿qué sucede con la gente que trabaja en esos lugares? Bueno, en principio, y arranco por, por el final de la pregunta,、uh -huh. es que, en principio, y consecuencia、eh, sumamente directa, es que、eh, hay trabajadores. Y trabajadoras, en este caso son 32、eh, trabajadores que、eh, están en estas 12 agencias que cerrarían, que、eh, perderían su puesto de trabajo y se sumarían a la horda de los casi 400 mil puestos de trabajo perdidos que se llevan durante este gobierno,、eh, lo cual es、eh, catastrófico porque en Argentina estamos en una situación en donde se pierde un puesto de trabajo cada tres minutos hoy en día.、Eh, además, implica el achique del Banco Central. Eh, y con eso, con ese achique,、eh, lo, que se quiere, lo que queremos nosotros exponer es que es una decisión política que implica la retirada del Estado de las provincias, una vez más.、Eh, porque acá Santa Rosa, en este caso, dejaría de ser nodo operativo, dejaría de ser quien decide y ordena la logística de la distribución del dinero físico. Entre los bancos de nuestra provincia y esas decisiones pasarían a estar centralizadas en Buenos Aires. Y en todo caso, de、eh, necesitar abastecimiento, tendríamos que quizás trasladarnos a Neuquén, que es la más cercana, y lo cual implica no solo la pérdida de las decisiones, sino también un costo operativo de traslado de logística muchísimo más elevado y un retardo, por supuesto, en el abastecimiento. Y esta, esta decisión nacional, como vos decías, hay todo un proceso y, y este, tiene vaivenes. ¿Por qué resurgió ahora?、Eh, ellos lo plantean en el, los términos y en el tono de que. Eh, como no hay, se ha reducido sustancialmente el circulante de dinero en efectivo, toman esta decisión. Mirá vos, claro, ese es el argumento, todo, todo galperín. Claro, bien? claro.、Ajá. Bien, bueno, Shirley,、eh, gracias, más vale por el contacto y por contarnos. Y está el、bueno. micrófono abierto por si hay que agregar algo más sobre este tema o sobre algún otro que tenga que ver con, con la vida de los trabajadores del sector bancario. Bueno, muchísimas gracias en principio por siempre、eh, estar presente, comunicarse y visibilizar、eh, las acciones que llevamos adelante.、Eh, y aprovecho el micrófono para convocar a la, a la sociedad. Si quiere acercarse, estamos acá en Avenida Luro 843. Como te decía, no solo con trabajadores y trabajadoras de, de los bancos y representantes de la asociación bancaria, sino que hay trabajadores y trabajadoras de todos los sectores.、Eh, Porque creemos que la salida ante, esta, ante este momento trágico, como te decía, donde un puesto de trabajo se ve afectado cada tres minutos, es、eh, sí o sí、eh, colectiva y en comunidad. Y por eso quiero agradecer abiertamente a los compañeros y compañeras de CGT, de las 62 organizaciones y de la Juventud Sindical que hoy están acá haciendo presencia y defendiendo el federalismo para que evitar la retirada del Estado. Una vez más, dentro de nuestra provincia. Y, y tengo una pregunta más, porque me, me consultan oyentes.、Eh, la, la medida ha、Perdón. trascendido como que podría afectar la carga de los cajeros. ¿Esto es así? En se realidad. Se supone que sí,、eh, claro, por el que, efectivo. Sí, exacto. Pero lo que sucede es que、eh, no, no se va a abastecer a los bancos y, y después los bancos, si no tienen dinero, van a tener dificultades、claro. en la recarga de los, de los cajeros, porque la recarga de los cajeros lo hacen. Eh, lo, los propios los bancos. Mismos bancos está exacto. Bien, está bien. Gracias, Shirley. A ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Shirley Busto es, Bustos es la secretaria adjunta de la Asociación Bancaria en La Pampa. El paro que se hace en todo el país también tiene repercusión en nuestra provincia. Podrían quedar afuera de su laburo más una treintena de trabajadores y trabajadoras, por lo menos.